Estoy fascinado con.、Eh, se nos cayeron algunos usuarios de la línea Stream a través de internet porque se nos cayó el servidor, pero nosotros siempre tenemos alternativa. s Así que de Use Stream nos, paseamos, nos pasamos perdón, a Live Stream. Así que estamos transmitiendo a través de Live Stream. Así que esperamos que lleguen de a poquito los.、Eh, El contador se me vuelve loco, s ¿sí? i Me marca tres, me marca diez, me marca uno, me marca ninguno. No sé estoy hablando solo. Hay gente al otro lado del micrófono. Sí, acá estoy. Ya, gracias. Por lo menos estoy. ¿Estamos, somos tres, somos cuatro. Claro. En la, en la tomiga de, de, Uruguay, de está, Uruguay está conectada. Lourdes, un saludo a Lourdes de, de Uruguay. A mi abuelita, que está en la cama escuchándolo. Y Claudio, que también me escucha. Así que no estamos solo por lo menos la esquizofrenia a, con los medicamentos ha frenados. Son exactamente las 7 y 34 minutos de la mañana. Y estamos acá, Claudio Salazar,、eh, Eipel, por la madre, ¿cierto?、Claudio. Sí. sí. Por supuesto, y a su servidor Cristal Lobo. Lo vamos a acompañar durante estos 60 minutos, un poco menos, un poco más, ya a la espera de la programación habitual de 101.5, <ríe> donde viene、eh, la jungla con los monos y todo, Alejandro h o l a b a r r í a En tanto, nosotros le vamos a contar, vuelvo a reiterar que en estos momentos son las 7 y 34 minutos. Y vamos a decirle al tiro cómo están las condiciones del tiempo. Hace un rato atrás, en el bloque anterior, conversamos con Claudio que él no parecía tan helado como lo que dice la Dirección Meteorológica de Chile, ¿no? Porque el termómetro de ellos marca un grado y yo no hallé que había tanto frío, ¿no? No, No, hallé... no, no, no hacía tanto frío. ¿No、bueno, por eso hemos decidido con Claudio, unilateralmente por supuesto, subir la temperatura oficial a dos grados. Como eso de unil unilateral está de moda. Claro. <risa> Vamos a hablar del problema de educación, pero s i n los estudiantes. Claro.、Sí. <risa> Ahí le conté, fui a Río Negro. ¿Cuándo? Ayer, una llamarita. ¿A qué fuiste? ¿En auto? porque... Viendo no, de... ¿a qué? Ah, fui al Liceo Tomás Toribio Merino. Ya, a conversar con los chicos que van en la m a r c h a Sí,、marcha. sí. Fui a hablar con Matías Durán en persona. ya. Oiga, después le cuento unos rockstars, e s t á n los chicos, ¿no? Bueno, para mientras el tiempo. Un grado de temperatura. Una velocidad del, del viento de 4 kilómetros por hora en dirección sureste, ¿ah? con rachas de hasta 11 kilómetros por hora. Nube s 26% cubre n la provincia de Osorno en estos momentos, probabilidades de trueno ninguna, nos dicen, y humedad relativa del 100%. Para los que saben, 1022 esto pascal. e s Máxima para el día de hoy, 10 grados. Temperatura que se va a registrar entre las 14 y las 1 Y las 15 horas.、Ya. No hay、Mire、pronóstico de lluvias p a r a h o y día、claro. ah, ah, Así que puede salir con el descapotable. Claro. No、okay. es problema de、Lo、su m i c r o v sacar entonces? Obviamente no es problema de su micrófono.、Eh, yo, que aparte de estar trabado como siempre para hablar,、eh, estoy cangado por q u e me r e f e r í a El farmacéutico dijo que era un virus. Un virus? Hay, un virus un virus que andaba ahí ya entonces cierra la puerta por favor y quédate、sí. allá aislado aislado porque、ahí. de lo contrario no nos va m o s t a r no va a ser un nuevo estilo e h a h o、claro. l a q u é tal? l c ó m o e s en un e n e estamos en m a í no monáneo de información y a estilo propio que me le dio a s a b í a que no estaba escuchando no sé qué cosa está i hablando <risa> Ya. Faltan amigos a... que me digan acá que habló él entre medio. No, no, s í yo estaba simulando、eh, tu manera de hablar. Oye, Cristian, ¿vamos <risa> a revisar titulares? So, sí, son, son años de práctica, t í t o Claro, es, obvio, por su obvio. Golpes en la cabeza y caídas fortuitas.、Claro. Ocho no caben en el cuerpo, marcan l a s t o r t e m、mm, o d e o s Claro. Vamos con titulares. Vamos con titulares. Estos son los titulares、Estos、para son... la presente edición. Lluias, lo y lo u comentamos ayer. Yudias h a n e g a d o n Plazorayungay no son, ¿no? Bueno, ahora dejó de llover, no está n e g a d o pero bueno. lo Pero、anegaron. estuvo n e g a d o p e r o e s t u v o n e g a d o q u é es lo que importa? Claro. Metieron a s u j e t o p r ó f u g o de la justicia en el sector de Ragüe Alto no son, ¿no? le c o n t Allá、ah, andaba. Allá、ah, andaba. Bonito murra. l a b r ó n se quedó dormido al interior del local comercial. Lo contábamos, pero se lo vamos a repetir porque, bueno. Sí, bueno. Le dio tutitos. Manifestantes cortaron brevemente la ruta 215 frente a la universidad. ¿Y con qué la cortaron? Una tijera, a e h Ya, a ¿eh? Estudiantes descansan en Rionero para continuar caminata por la educación.、Estoy、bueno,、no、tú estuviste allá. Oye, oye, parte proceso de postulación al Fondo Solidario de Vivienda. Ah, claro que sí. Purranque, atención. Hoy entregan escrituras de los comités los aromos 1 y 2. Muy bien. Eliminaron un área verde, ¿para qué? Para estacionar un vehículo.、No. Le contamos. Denuncia c i u d a d a n a Para variar, un peligro a peatones en refugio peatonal de calle Errázurinoson. Otra denuncia. Esta es buena. Bono respiratorio extiende su entrega en todo el país. Autoridades regionales conocieron adelanto del proyecto Microembalse en San Juan de la Costa. Una buena, rápida reacción de carabineros permite la detención de delincuentes en Centro de Osorno. Eso más a la vuelta de una pausa. a e s t ahora como cada día estamos en nombre de Carrasco Créditos, el crédito de la familia del sur. Usted va a encontrar electrónica, línea blanca, celulares, computadores, n o t e b o o k camas, colchones, muebles de cocina, closet, living, muebles para su dormitorio, también sillas, comedores,、eh, combustiones lentas,、eh, coches para bebé, andadores, sillas para auto y mucho más para su hogar. Carrasco Créditos, en todas sus direcciones. Vamos con el detalle de las informaciones. Vamos, vamos, que se puede. <ríe> bueno, le contamos ayer que se ha hecho normal, Claudio, en é p o c a de lluvia. Los peatones deben sufrir el anegamiento de la vía peatonal por calle Prat, Vereda Poniente, debido más que todo a que no hay cámara que reciba aguas lluvias y con ello traspasar el problema A los sufridos usuarios. Estamos hablando de Plazuela Yungay. El agravante. La velocidad con que pasan algunos vehículos por dicho sector, mojando peatones que deben obligadamente transitar por dicha arteria. Es claro, la municipalidad respectiva debe solucionar a la brevedad, nos dice acá Don Manuel Santana, el problema por la responsabilidad que les corresponde por ley. Lo van a solucionar cuando ya no haya lluvia. Oye, hay que decirle y ese para, es el la... Claro, para la gente que nos está escuchando muy lejos y a lo mejor no tiene referencias sobre la plazuela de Yungay, es una plazuela por la que prácticamente por el medio pasan vehículos. Una cosa muy extraña, sí.、Claro. es extraño. Pero bueno, por eso Chile es lo que es. es Exactamente. Un,、eh, un por, referente. Por eso estamos donde estamos. Donde estamos, claro. Oye, me dicen que hay problemas para escucharnos en otras ¿Sí? partes del mundo. ¿eh? Ah, de s d e Rusia nos dicen que no nos pueden sintonizar. <risa> no, pero, ¿Qué Pero, o problema tiene? ¿Para que ayudes? ¿Se le corta el audio? Sí. Sí, sí. sí, sí, sí se sí, se sí. le corta el audio.、Ya. ¿En hora de la tarde? Ya. La PDI en Patrullaje Preventivo en Osorno detectó y detuvo a un hombre que mantenía órdenes pendientes de detención y el cual es un experimentado delincuente. Mira, los hechos habrían ocurrido cuando la persona de la Brigada Investigadora Criminal, más conocida como B-Crim, realizaba un recorrido por la población Vista Hermosa en el sector de Rago Alto en Osorno, detectando a un sujeto sospechoso que al ser consultado sobre su identidad entregó una falsa. Mira qué v a r a c h o mira qué vivaracho. Finalmente se pudo determinar que se trataba de R.A.B.O., casi es Ramboa, ¿eh? pero es Rabo, 28 años, prófugo de la justicia con dos ó r d e n e s de detención pendientes, emanadas del, del juzgado de garantía de dos hornos, quien mantiene antecedentes anteriores por infracción a la ley de armas, daño, amenaza, hurto y robo de vehículos. ¿Qué te crees? Toma, ay, cochina. Un ¿eh? poquito de murra, salió mi chiquillo. mire hermano emurra ya dame treinta segundos y tratamos de levantar la señal por el otro lado para ver si se recuperó el, el otro sistema ok, okay perfecto dame, te doy dame, los treinta segundos dame un tema dame un tema un un A esta hora estamos, como siempre, desde el 101.5 en la banda de frecuencia modulada Radio La Palabra. Le queremos hacer una invitación, claro, porque este próximo martes vamos a estar cumpliendo, celebrando, festejando con todos ustedes. Y si así lo quieren, pueden venir a los estudios, ¿ah? ¿eh? Porque vamos a cumplir nuestro primer año. Al aire, como programa, así e que todos invitados a sumarse al festejo de País Lobo Radio. Vamos a celebrar de una manera muy especial. Nosotros vamos a hacer algo distinto, así como lo hacemos en las noticias de estilo propio, vamos a celebrar a estilo propio. ¿Cómo se pregunta usted? Sin torta, sin café, sin, sin nada para picar, o sea, va a ser una, una fiesta diferente. ¿Ah? La idea es venir y, y venir nomás,、pues、si no hay nada. Solamente venir y, y estar con nosotros acá en el día de nuestro aniversario. De hecho, ya varios sumaron su y confirmaron su participación como el gobernador de Osorno. ¿Qué te parece? Ayer me llamó y me dijo, Claudio, anótame. Voy. Anótame, anótame. Voy. Cuenta conmigo, ¿eh? Así que eso. En, en eso estamos. Parece que tenemos ¿Ah? señal, pero si me da, deme ahora, deme el día y está muy、okay. listo. estamos listos. Ok. Entonces, como le decía e l a n i v e r s a r i o No,、sí. si usted tiene informaciones que destacar, que quiera dar a conocernos, llama 237440, nuestro número de estudio y también el número de mi colega personal, su número allí, pero é l que siempre lo entrega también al aire para que pueda usted estar en permanente contacto es el 529058.、Ah, 529058. Muy bien. Ok. Ya, ya se lo he aprendido bien, ¿a? usted, ¿eh? Sí, claro que, es que sí. Ahora, si quiere, doy el número de nuestra representante legal, que también no, no, la pueden llamar. No, no, ¿Ah? no, a ella no le gusta. No,、si、el, voy, el... Voy, en, voy, voy embalado. Estamos a solo 16 minutos de las. ¿Puedes pegar allá? La...、Eh, eh, eh, eh, dame un segundo, por favor, Cristian. Cristian, por favor, dame un segundo. ¿viste? Dame un segundo, ¿qué? Okay, okay. ok, pero si yo, te, yo no te veo acá. A ver, espérame, dame, dame, dame un segundo. Oye, entre los 30 que pediste tú, los 10 que después p e d i d e bonificación, yo te pido uno y vamos. Un saludo、bueno. a la gente de la locomoción colectiva, por cierto, ayer hicimos la producción, así que muchos de la locomoción colectiva se inauguraron escuchando en otra frecuencia. Tranquilo, que vamos a hacerlo acá también. Ya estamos conversando con las altas esferas acá. ¿eh? Sí, sí. Te, te veo, por lo menos te veo. a s u m i m o s que tenemos、no、audio, pregúntale a tu amiga、oh. d e Uruguay si ella no está referente. Ok, perfecto. En, en el extranjero para ver si hemos vuelto con la señal de US Stream, porque se nos había caído el servidor, pero ya v o l v i m o n Gloria m a j e s t á Asumo que está todo bien y sigo contándole yo a usted lo más pintoresco. Lo más、ya. pintoresco fue、okay. el día de ayer, fue conversación. Ayer llegué a la casa y conversamos a q u í y o al mediodía. Pasado, en realidad llegué como l a c h e la tarde a la casa, bro. Ya. Un ladrón ¿Cómo? se quedó dormido al interior de un local comercial donde ingresó a robar con otros amigos que se dieron a la fuga y lo dejaron al interior del negocio. Calladito, calladito, para que no despierte. La situación quedó al descubierto cuando Carabinero, s junto al propietario del local de comida ubicado en Calle l o s carrera s 1040, hemos desistido del nombre porque la verdad es que lo vi y se escribe tal como dice ahí. Fitino, fitino, a d i t como de baño. Sí, oye,、eh, ahora nos ven y nos escuchan bien. Ah, ok. Saludos para Uruguay. s a l u d o v e la abejita? Es nuestra nueva mascota. Tun, tun, tun, bueno. Es la mascota del programa. Llegó al lugar tras recibir una llamada denunciando que algo ocurría en esas dependencias. Ya. Al regresar al negocio fue sorprendido el interior un sujeto de 26 años identificado como JM del río M. <risa> que me gusta la, ¿cómo? ¿Sabes cómo le dicen al que se quedó dormido? ¿Cómo le dicen al que se quedó dormido? El Tuto. <risa> el Tuto. a <risa> l i a s el Tuto fue detenido al interior del local. También conocido como el Tuco. Un saludo al Tuco, un amigo que se llama Tuco. ¿Sí? Este gran amigo también del cachete. Ya,、ah, ya.、Okay. Ah, quien junto a otros cuatro individuos, momentos antes, habían quebrado cuatro vidrios del acceso público. Uno、principal. para cada uno.、Uh -huh. Para luego cerrar la reja de protección desde su base, fracturando además parte de su marco. Fracturar、claro. es como quebrar, r ¿eh? a Pero、claro. sí, sí. es para darle otro tema. Desde el lugar, los individuos que s i g i e r o n a la fuga sustrajeron una serie de especies, no nos han dicho qué cosa. El sujeto, en tanto, según el informe policial, se quedó dormido en el interior del local, lo que facilitó, obviamente, su detención. Ya. Oiga, amiga, un ratito más, m i g a Estoy tan cansado. <risa> Así le a ver, dice. Qué buena, a c o se e s t a noticia dio la vuelta a chilito, o ¿eh? Nos llamaron de por lejos. Sí.、Va、a a p r e g u n t a r l o si la habíamos inventado. Ya. Hay gente así, ¿por inventan noticias? ¿De dónde, noticia. por ejemplo? Desde Santiago. Oiga, yo una vez tuve que inventar una noticia. o y、oh, pero no cuente, porque la otra radio va a saber que usted está. No, pero sí,、si、una radio e s la que trabajé años, años,、ah, a ñ o La que está allá. Ya... Ah, que s t á a l Es que cuando usted es un hombre tan recorrido, varios van a asumir que fue en su radio,、po. Claro.、Mm, no, entonces no después de las 8, porque e s a h o r a están en el, en el No, no, e s a h o r a están llegando a la oficina. No lo dejan escuchar a otra radio. <risa> Oiga, no、eh, era de la m a ñ i d a de ayer un pequeño grupo de supuestos estudiantes, supuesto s porque yo no sé si eran,、po. yo los vi que arrancaron, ¿no? ¿Ah? Así que alguien me dijo que, ay, ¿por qué me colocaste? Son estudiantes, ¿y cómo sé yo que son estudiantes? ¿Cómo sé yo? ¿Quién me lo dice a mí? ¿Ah? Cortaron la ruta 215 internacional frente al campus Chuyaca de la Universidad de Los Lagos, donde quemaron algunos elementos. Según lo recabado, un grupo de unos diez individuos, algunos a rostro cubierto, procedieron a realizar quemas de neumáticos, basureros y otros elementos. Cortaron el tránsito por la mencionada ruta que une Osordo con la comuna de Puyegu y que igualmente da acceso al aeropuerto local. Carabineros que llegó al lugar, lo que produjo el ahuido de los manifestantes y con ello el restablecimiento del normal tránsito, sin registrarse mayor e s incidente s o detenidos por esta acción. Como lo confirmó en su momento el mayor de carabineros, gran persona, gran amigo, el. Mayor Marcelo Valenzuela. Saludos para él, l ¿eh? Ya, saludos para él. Sí,、claro. porque siempre. ¿Sabes qué? Yo debo reconocer que el mayor tiene un sentido del humor muy bueno. Ayer, ¿te cuento un, un, un final, Ya. ¿sí? Yo l o llamo,、eh, porque él está a cargo de los servicios policiales, es el comisario de los servicios policiales de Tercera, que es jurisdicción del área donde se cortó el tránsito. Entonces le digo, ¿sabe q u e Necesito su declaración、eh, radial, digamos, a la gente le gusta escuchar que lo d i g a los protagonistas del cuento, y como los otros arrancaron. Entonces,、eh, yo lo conozco rato de que llegó y él llegó con el grado de capitán. Entonces, ya, ¿no? ya me dijo:、ah, No, no hay problema, entrevísteme nomás. Entonces, capitán de、eh, Valenzuela, eh, y lo estaba g r a b a n d o y n o estamos saliendo al aire. Entonces, me dice de vuelta: dice, Efectivamente, quiero clarificar que soy el mayor y que me he ganado mi grado con esfuerzo. Así que me dijo: q u k me disculpa a él. Se me pegó que cuando él llegó como capitán ahora ya es mayor. ¿Es mayor? Es mayor. Ya, él, como... Ya, es mayor. Como que. y a Sí <risa> Él es mayor. <risa> Estamos a 11 minutos de las 8 de la mañana. ¿eh? Y, y te conté y te dije, pues fuimos a Río fui Negro. Ah, de veras, que me decías que fuiste a Río Negro. ¿En qué fuiste? ¿En bus? No, no, en, en vehículo. Tú sabes、ya. que soy un prostituto de las comunicaciones y yo me subo a todo lo que me lleve para allá. Entonces estaba yo acá. q u e m a n t e s de clase. q u i m a n e s de clase. Estuvo a q u e Fui una, a la universidad una vez. Me invitó una niña. A, a explicar el modelo de negocio que tenía yo e s e fue tu gran paso por la universidad. Mi gran paso por la universidad. Ya. 15 minutos grandiosos. Explicar cómo funcionaba. El negocio que manteníamos nosotros en ese tiempo. Estoy hablando de 6-7 y 8. Y yo le dije, mire. Hice un dibujito. Una pelotita e l medio. <ríe> con varias pelotitas a los lados. <ríe> Entonces al medio le coloqué prostituto. Ya, tito, ¿no? ah, la profesora igual. Y yo le dije, no, es que todos tienen relaciones conmigo, pero ninguno entre ellos. ¿ah? A buen entender, buen a p o c a l i s Es que refería que era un modelo de negocio. Se llaman asociaciones estratégicas. Yo le coloqué ese nombre, más coloquial. Los chicos nunca se olvidaron de, de aquello. Y bueno, diciendo aquello, yo iba a hacer un contacto telefónico y alguien me dijo, pero yo voy a Renero y voy y vuelvo. Voy a dejar algo y v u e l v o Bien, le dije yo, entonces a p r o v e c h o de pasar. Y fuimos allá al Liceo de Donero, que queda a la bajadita. Hay una cuesta ingresando a la ciudad. Ya. Tú pasas la, el rodeo.、Sí. ¿Cómo se llama? La Medialuna, perdón. La Medialuna. La Medialuna. medialuna. En fila viene una cuestecita y ahí se encuentra en un alto el Liceo. ¿Liceo Toribio Merino? ¿Toribio Merino? Ay, s a e s que、no、lo desconozco. Lo desconozco, la verdad. No, no si me equivoco, por favor, no se enojen conmigo, eh. Mi falta. ¿eh? Y conversamos con, lo, con, lo, con los niños. Yo parece que por aquí en algún lado tengo los nombres de los chicos porque se estaba haciendo solamente el vocero famoso, Matías Durán.、Yeah. Pero está José n o v o a Fredrickson、eh, Valdebenito, Paulo Pérez, Cristóbal Altamirano, Daniel Reyes, Javier Aravena, Kevin、eh, Ojeda. Kevin Ojeda es el único representante de los estudiantes secundarios. ¿eh? Los, yeah. los anteriores nombrados son universitarios. Está、Daniel Ancalaf, Rodrigo Molina y Juan Alarcón. Con ellos conversamos, estaban ahí, pensaron salir temprano, lo habíamos dicho, pero finalmente Matías dijo que necesitaban recuperarse. También les curaron la herida de los pies, l o s m o c h r a r o s e s t a ba b a n bastante magullados, digamos, los pies. La c a m i n a t a ha sido bastante larga, desde Valdía ya a Renegro, pero ya en un muy buen ritmo. ¿eh? Ellos salieron a las seis y media, siete de la tarde, acá a cada dos hornos y llegaron a las once de la noche a Renegro. ¿Vis? Ahora. Ahora me surge una pregunta, porque tú ayer lo señalabas acerca de esto y decías que、eh, a nivel nacional no hay conocimiento de esta movilización que están haciendo estos chicos. Sí, mira, Entonces, o sea, ¿o sea no, los dirigentes nacionales no se han comunicado con ellos. ¿No perderá fuerza su, su marcha, su movilización que están haciendo al, al no saber o al no tener.? ¿Contacto alguno con, con los dirigentes nacionales? Sí, pero mira, aquí el papel de la comunicación es así importante. Conversamos con Matías y él me decía, me han entrevistado, y más cuando nosotros llegamos, ayer lo había entrevistado un medio nacional por、ya. teléfono. Lo que sí llama la atención es que los dirigentes nacionales no se c o m u n i q u e n con ellos, los estudiantes, pero sí los medios nacionales. Y lo otro. Que nos sorprendía y está el audio ahí en www.pailobo.cl. Como se interrumpe en algún momento la conversación, estamos transmitiendo para otro medio s por teléfono y tenemos que ir diciendo lo que pasa porque va llegando profesores a dejarles comida, milos, e sacan fotos con ellos. Ahí en la página dejamos algunas profesoras que se llegaban a abrazar a los chicos, h i c i e n bien por la educación,、eh, estaban como rockstar. También habían unas lolitas bien b u e n a m o s a s ahí que se habían ido a sacar fotos con los chicos. Así que y,、eh, Matías también decía que a él, a él le había sorprendido personalmente、eh, el cariño que ha mostrado la gente en el camino también.、Eh, n o、eh, Bien local, o sea, bien por la gente local que le ha dado su respaldo. Como dices tú, Claudio, muy asertivamente, llamativo la poca cobertura que le han dado los chicos. Ahora me. Muy me... propio, perdón, muy propio de los centralismos, s ¿eh? Claro. Lo importante es p a s a l l á n o Ahora me surge otra pregunta: ¿cuál es el, el objetivo trazado para el día de hoy? ¿Hasta dónde pretenden llegar? ¿Cuál es la idea? Para poder un a, poco、claro. anticiparnos a dónde van ayer, a llegar los chicos y sean atendidos también. Ayer llegaron a Frutillar, llegaron finalmente a Frutillar, ahí hicimos contacto con Interradio, los chicos de Interradio que están allá, les mandamos la entrevista y todo el cuanto. Para que lo esperen a los chicos allá, como corresponde, y de ahí pensaban llegar hoy día a Puerto Montt, porque hoy día hay una marcha en Puerto Montt. Ya.、Yeah. Y ese es su objetivo. ¿Y sabes cómo n a c i d o esto? Bien. Me, me gustó la simpleza con que lo dijo Matías. Dijo, ¿sabes por qué no vamos a apoyar a los chicos de Puerto Montt que van a marchar? ¿Y cómo nos vamos? ¡Vámonos caminando! Y fue como eso, y... Bien. Nos vamos caminando. Y así partió. Para b i entrarle cuenta, claro, que c o n t e s t a el teléfono ahí, le voy a contar otra materia de transformación, vamos a a l ir un poco a la educación. El director regional del s e r v i o esto también es importante,、eh, de los lagos, Sergio Férez,、eh, comunicó que el proceso de postulación al Fondo Solidario de Vivienda se inicia el próximo jueves 25 de agosto y se extenderá hasta el 15 de septiembre. Vuelvo a reiterarlo. El CEREMI nos comunica que el proceso de postulación al Fondo Solidario de Vivienda se inicia el próximo jueves 25 de agosto y se extiende hasta el 15 de septiembre. En este periodo se recibirán todas las postulaciones de aquellas familias que aspiran a un subsidio habitacional en la modalidad adquisición de vivienda nueva o usada en zonas urbanas o rurales, instrumento que les permitirá comprar una casa de hasta 750 u f con un a p o r t e Del gobierno de hasta 540 UFES y un ahorro mínimo de 10 UFES. A ver, para la gente que esté interesada, mayores detalles: todas las consultas están disponibles al Fono, al o lo s e r b i o los Lagos, que es el 600-401-4080. Repito, 600-401-4080. 0 ¿Sí、s i se olvidó? w w w p a i s l o b o c l ahí está la información completa, el comunicado bastante más amplio. Don Claudio. ¿Sí? sí, aquí estoy. Estamos a cinco minutos de las ocho de la mañana. Era para argumentar, agregar algo acerca del tema de la movilización、ah, de, ya, de los chicos que, que salieron desde Valdivia. Llamó a don Juan Carlos Lemarí、ah, y ¿sí? me decía que a través de, de otro medio, como la televisión, se informaba que también hay otro grupo de jóvenes que salió desde Los Ángeles sí,、claro. con destino a Santiago. Entonces él、eh, me decía que eso lo hace presumir de que es parte de toda la movilización global que se está realizando por este último tiempo en nuestro país en cuanto a la educación. Entonces vale decir que hay distintos puntos donde los chicos se están manifestando y están generando noticia s y haciendo el llamado de atención a las autoridades para hacer considerada esta, esta propuesta, estas peticiones que están haciendo. Y. Que obedece a eso, tanto a la movilización de los chicos que van desde Valdivia a Puerto Montt como los que van de Los Ángeles a Santiago. Pero hay que clarificar que no está coordinado, o sea, no fue、ya. una cosa u s t e d e s caminan y nosotros caminamos. t á n e o、espontáneo. Es por eso que también, de alguna forma, se le ha dado importancia a lo de allá. Los nacionales, los dirigentes nacionales estudiantiles se han comunicado con los que están caminando. Lo conversamos fuera de micrófono con este chico.、Eh, pero ellos no. Porque justamente, si bien esto no es nuevo, acuérdense que salieron unos chicos de Puerto Montt, me parece mucho, y llegaron hasta Santiago. Sí. Eso, o, lo, sí. o los de Viña del Mar. También, te a c u e r d Los de Viña e l Mar que llegaron también a manifestarse a,、claro. a Santiago. Ahora, los chicos que están, los que vi, no sé si yo estoy más viejo, pero los vi muy, muy jovencitos. Y les sacamos fotos y salen,、eh, digamos, secando su ropa también porque se han humedecido. Los vi muy, muy jovencitos. Es como. Es un、ya、poco me... la mezcla de dos cosas. Ellos son muy jóvenes y tú estás más viejo. Pero bueno, ese es para <risas> discutir otro tema. Estamos a tres minutos、Bien. de las ocho de la mañana. ¿Continuamos con informaciones? Sí, este viernes es la ceremonia, Claudio, en que 300 familias de los comités de los Aromos 1 y 2 de Purranque recibirán、ya. la escritura de sus viviendas, según informó el alcalde César Negro. Las viviendas de Aromos 1 y 2 fueron entregadas en 2009, quedando pendientes por más de un año este trámite indispensable a cargo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. La ceremonia en la que participará la Municipalidad y el Estado de Chile a través del Gobernador Provincial y los máximos representantes de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda Región de los Lagos、yeah. <ríe> se realizará con tarde e la. Escuchen, porranquinos, 17.30 horas en el refaccionado Teatro de Purranque. Por ello, y posterior a la ceremonia, los beneficiados con las escrituras disfrutarán en el mismo teatro de una tarde musical y de danza. A cargo de talentos locales. Muy bien. a mí me parece que sea una fiesta. Con... De, to de todas maneras. Un、claro, papel que demuestra que e su casa es、pues, guayo. Claro, obvio. Guayón. <risa> ¿Y de dónde saliste tú con e s o g u a y n Hoy día saludamos a Marta. Marta, Marta, felicidades para vamos, Marta. tenemos listo el tema de Marta. Estamos a solo un minuto de las 8 de la mañana. ¿Te acuerdas cuando, cuando jugábamos aquí el tema de Marta, por favor, Claudia? No tengo listo. Ah, ah no, no lo tengo. ¿Vamos a hacer un corte o nos quedamos con más información? Yo q u e o esto y nos vamos, mira, porque、ah. es cortito. Manuel Santana nos cuenta que ya no llama la atención de autoridades correspondientes. Cuando, Cuando empresas con fines de lucro、ya. hacen desaparecer áreas verdes simplemente para estacionar vehículos particulares. No me digas que lo dice por el supermercado recién inaugurado. No, esto de situación se ve diariamente en calle Juan Maquena con Ramón Freire. Ubícate, ubícate, ubícate. Ah, ok. Juan、sí. Maquena con Ramón Freire.、Juan、Esquina Norponiente. Espacio que mantenía una área verde con tráfico peatonal por su periferia. Hoy. Desaparecida. El agravante, el daño a vereda y con ello la caída de peatones por dicha condición insegura. ¿Dónde? O sea, don Manuel se cayó. ¿Dónde? ¿En qué parte? Perdón. Se espera pronta regularización, parte encargado de áreas verdes y t r á n s i t o público. Dice Juan Maquena con Ramón Freire. Pueblito artesanal y al ¿Ya? otro lado está el cajón l u s t í n Grande. Dio、mm. y desaparecida, dice. Para estacionar vehículos. Ah, sí, esa área en la isla han d e s a p a r e c i d Tiene razón el tío. Oye, Le voy a decir otra cosa. Tiene, tiene razón el Tata. Mire, ¿sabes dónde están reparando la calle? ¿Dónde? Oye, ayer, ¿dónde, ¿Dónde más? p u e s los Carreras. ¿Ya? Ayer estuvo todo el día el hoyo ahí y no hicieron nada. No, no pero hay varios lugares donde el tránsito está cortado por, por una pista.、Si、el un señor alcalde, ¿hay alguien que le pueda decir al señor alcalde? Porque parece que el señor alcalde salió de vacaciones y ese hoyo quedó ahí. No, se nos está escuchando online. n e c i e r o e e estaba chateando conmigo. Bueno, dile ahí que. ¿eh? Vamos, que ese h o l o es una molestia enorme a la hora del tramo. Don、trato? Jimmy. Don Jimmy, vamos.、Yep. ¿Ah? ¿Usted Ya. a qué sabe dónde apretar? Don Jimmy. Oye, por ejemplo, en Diego de Almagro con René Soriano, arriba en todo el cruce,、parte. allí hay un agujero de proporciones en, Lígalo, en la、dígalo. mitad de la, de la intersección. Y hay una. Una barrera、ah, que dice peligro. Ah, ya、y、no hay nada estamos... más que eso. Bien, pues b i e s Tú puedes pasar por una orillita o por la otra, porque por el centro estás ocupado con el agujero. <risa> y así en varios otros lugares. ¿eh? Ay, pero si el hueco va al medio, dijo el otro.、Banda. Ya, vamos al corte. Vamos a ver si me llegó carta. Esa carta. Sí, ok. Grandes y buenos días, segunda parte de esta edición de País Lobo Radio en el 101.5. Son las 8 y 4 minutos. Hoy día no llueve, máxima 10 grados. A eso el mediodía se va a registrar. Los vientos están de suroeste, está medio travesía, dijo mi a c u l i t a Van lentito, ¿eh? ¿no? Van rápido, 4 kilómetros por hora, con rayas de 11. Oye, el saludo a Alex y a todos sus. Amigos,、eh, en la oficina. Amigos, allí están todos en la sintonía. Saludos para、mm. todos los muchachos allí. a p r e ¿eh? c i a m o s solo ver a Marta, a Cachete, al, al, al Tuco, g A u í n b r i al, a Bukín, Cujín, Bori, al el Mimo, Mimo, al Mimo, a n d r é a Juan Pablo también que nos escucha en este momento online. Oye,、eh, en la guincha de fotografías que aparece en País Lobo falta la de Mimo. Ah, por cierto. o ja, ja! Es Como voy con desfase hice un gesto que no tiene nadie, que ver, pero se ve como que me metí el dedo en la nariz. <risa> no lo vuelvo a hacer y no era que me metí el dedo en la nariz,、eso、sino que, que era, iba a hacer esto. Eso es el dedo en el. No, oiga. Vamos、ah. a ver, mira. Era eso,、así. Oye, no llaman en el entretiempo. Te llaman b a a ti en realidad, no me llaman. a b Efectivamente, nos llamó Alex para mencionar de que frente a la clínica, esto es en Avenida Centeno, también hay. Un hoyo de proporciones, porque no quiso decir hueco. Entonces hay un hoyo de proporciones allí f r e n t e a la clínica, a tener cuidado los automovilistas que transitan por aquella calzada, por aquellas pistas, y a tener precaución las autoridades de taparlo a la brevedad. ¿Ah? <risa> ya vamos、no. a hacer una sección. Sí, vamos a hacer、Lobo. una sección que c o l o q u e n l e nombre su hoyo,、eh, sí. detectando el hoyo, y.、Eh, Todo eso con el afán de tapar el hoyo. La idea es que usted, don, que posee una cámara fotográfica o el mismo celular, tome、claro. fotografía de donde hay irregularidades en las calles de Osorno y en la carretera también, ¿por qué no? Y las envía a nuestro correo, o q u e es Cristian, por favor? Mir, puede enviarnos al correo paíslobouno.com. b a a g m i l En todo caso, en la página web está arriba, d ojito de la foto de los chicos que hacen、eh, posible País Lobo. Está en la dirección, dice p a í s l o b o 1 arroba gmail.com. También nos puede enviarlo por Facebook, si no quiere darse el trabajo y decir otra palabra <risa> felizima. Casi se me va. En Facebook,、eh, paísloboprensa, hay pinche, se va a ir al Facebook. O también lo puede hacer aquellos que tienen, eh, como eh, este chico Torre, nos puede enviar、eh, la fotografía a través de Twitter, arroba p a í s l o b o Ahora otra cosa importante, otro dato no menor: los tres primeros lugares, los tres mejores hoyos van a obtener premio. Sí, ¿Ah? estamos negociando. Claudio a g u i r anduvo ya haciendo. De verdad, de verdad anduvo negociando. Así que los tres primeros agujeros, los tres primeros lugares de hoyo van a tener premio. Así que usted,、claro. motívese. Eh, saque aquella fotografía del agujero que hoy en día le está molestando y le está dañando su vehículo y los envía acá. Cualquier imperfección en las calzadas, usted la nos envía acá a los、claro. correos antes mencionados. Ya estoy mostrando en la cámara para que piense que no estoy, porque alguien puede tomar como que estoy inventando esto. Usted sabe que Credinero ha sido vapuleado en los últimos días. Ya, fuertemente. Y ayer、eh, nos llegó una. n o s o t r o s dimos cuenta de este hecho. No recuerdo bien exactamente la dirección, porque no lo、no、voy a buscar ahora para que no se nos caiga la señal, que está m e d i a mala, así que no lo voy a buscar por internet. Pero don Jaime Edgar Pofal Ojeda firmó esta carta. Dice: uno como, uno como ciudadano común y corriente muchas veces se dedica solo a criticar y ver el lado negativo de la forma de actuar de carabineros de Chile, pero hasta que a uno le sucede algo se da cuenta que son una institución de primer nivel, ya que. Yo, el día domingo 10 de julio, en la noche, me vi afectado por un robo en mi establecimiento comercial ubicado en calle Prat al llegar a Carrera. Ya. ¿Se ubicó? Sí, Prat, al llegar a Carrera. Fui visitado por los amigos de los ajenos. Cuando recibí la llamada del funcionario de Carabineros, el cabo primero, e r v i n Cárdenas Salas. Un saludo a, al cabo Cárdenas. Que me di cuenta de que habían ingresado a mi local. Al llegar vi que habían destrozado la puerta y Carabinero ya había adoptado el procedimiento. Y en esto me quiero detener. La forma de actuar y proceder fue de un nivel extraordinario, de un profesionalismo único, sobre todo destacando a los cabos, primero, Henry Muñoz Garrido y al cabo Cristian Ferreira Payán, los cuales tomaron el procedimiento, logrando recuperar parte de la especie y del dinero sustraído y deteniendo a uno de los ladrones. Además, me di cuenta que trabajan a tal nivel que en este hecho participaron todos los dispositivos disponibles esa noche y prestándose colaboración entre ellos para así poder capturar a los delincuentes. Cada uno de estos funcionarios que pertenece a la primera comisaría de Osorno que participaron en este procedimiento, a mi modo de ver, dice don Jaime Edgardo Pozalojeda. Demostraron un alto nivel de reacción y profesionalismo al mando del sargento segundo en Zomora Álvarez, y sobre todo porque uno después de este lícito se siente totalmente vulnerable. Y estos carabineros me hicieron sentir seguro y, sobre todo, acompañado en esos momentos difíciles en esa noche. Para todos esos funcionarios que se encontraban de turno y que participaron en ese procedimiento, son mis más sinceras. Mi más sincero perdón, agradecimiento y felicitaciones por una labor y un cometido extraordinario. Firma Jaime Edgardo p o f a l Ojeda. Aquí está el papelito para la gente que nos sigue a través de internet, en la, la página web que estamos transmitiendo. Porque no piense nada. Ahí. Vamos a colocar en la pantalla.、Ah, ahí está. Ahí está el nombre. ¿eh? Está firmado y ahí está la cartita. Dice carta. ¿eh? Ya. Eso, amigo. Ok. jajaja <risa> La fiebre me tiene loco. Reiteramos entonces que usted puede reportar su agujero, envía fotografía de su agujero y obviamente mencionando las calles de donde tomó la fotografía para que nosotros podamos dar anuncio de aquello y también lo vamos a publicar en nuestra página w w w p a i s l o b o c l Eso n o quiere que usted también quite o envíe alguna vulnerabilidad. ¿Soda l y da? d <risas> Ay, Dios, Dios, no, no, entiendo. Si yo es, me caí de chiquitito y tengo o、no、c h o n o c a g ó s en la cabeza, es, ¿en una me, es una mezcla de gripe y、el、cerebro deteriorado. Claro, el, no, pero otras cosas que también pueden fallar, no sé, luminaria. ¿Cómo es el tema de la luminaria, verdad? Va bien, me encienden todas. No, anda aquí viene a cambiar todas, no? Sí, sí, no, era... si eran 12.034. A 36. No, no me acuerdo. No, 12.036. Pero se nota porque. Creo yo que son las que Las nuevas son las que tienen como. Son azules, celestes, sí, un color medio e x t r i ñ o Sí,、astral. sí, sí. Y una va alta y la otra va baja. Claro. La baja es para que la queden más fácil. Claro, para eso. Para eso Oye, l e cuento que con el objetivo de mantener la mayor cantidad de estrategias posible orientada a una mayor cobertura en el ámbito de la urgencia respiratoria, esto no le colocan coma cuando mandan los comunicados. Sí. Ni punto ni coma, hay que leer el texto de corrido. Se extendió el plazo de entrega del bueno respiratorio hasta el próximo quince de septiembre en todo el país. Coma. Si bien en la provincia de Osorno aún no se han requerido su entrega, en los hospitales que ha sido utilizado, <risa> punto. principalmente u n t o p en la región metropolitana, la evaluación es positiva, logrando descomprimir las salas de urgencia. Punto aparte. Me dicen aquí que no es bueno trabajar bajo los efectos del alcohol. Claro. Ah, si bien lo sabrá el que me lo dice. <risa> Perdón, ¿quién es? No lo puedo decir porque、eh, él no nos h no p e r m i t i ó decir el nombre、todo. Ayer, cuando anduvimos rozando decir el nombre, Oye, ¿quién saltó、fue? de la silla. ¿Ah? ¿Quién, ¿Quién hizo la denuncia de, de la locomoción colectiva y eso ayer? El un colega que trabaja en el edificio d e a g u a r Ah, ya. Ayer se trató en otra radio, lo mandamos para allá a la denuncia. Como gata de espalda. Hubo、uh, reacción. Pero está bien porque es súper importante. También hubo、uh, un mea culpa y son súper b u e n o Y yo creo que la mayoría de los colectivos con los que conversé ayer y traté el tema lo entendieron. La postura nuestra de que. Yo le decía, pero jefe, mira, si g u a l de la profesión donde estamos nosotros también hay elementos que no son muy. Muy derechos. Y, y, y Pero uno no va a salir a defender.、Eh, digamos, por defender. Si yo h a g o、claro. m i trabajo bien,、eh, más aún tengo que ojalá transparentar situaciones así. Digo mío. No me veo, ¿y por qué no me veo? ¿Por qué no dicen que no me ven? No, s í me veo yo. Sí, sí, no, no. Me dicen que no tengo señal del video ahora. No, estábamos、no, así. Ah. Ocho de la mañana, trece minutos.、Ocho、oye, es verdad, oye, es verdad que se tomaron la ruta otra vez, hoy d i o s no? ¿Qué me preguntaba mí?、Si、no, no, pero desde estoy desde tirando como estoy... la pregunta al, al aire, sí. Yo desde tempranito que estoy aquí. En Julio、contigo. Bushman. Dice, pero no sé, es que antes hubo un llamado también. ¿Te acuerdas de nuevo、sí, llegando? Diferente、sí, vale. al liceo industrial, un 19. Pero a mí me tiene q u í esquema de algo y llegó la primera a pagarlo. Ya,、yeah, s Así h a sido, puede ser. Eso fue como, sí, cerca de las 7 de la mañana. Sí, tiene s razón. Ahí los chicos intentaron hacer l o Ya.、Yeah. Comprobado y sacramentado. Ya.、Yeah. Ah, g a n s dicen con mayor detalle, pero ¿quién más? Pues, ¿Quién menos? Es mi amigo que se quiere ganar el premio este año, <risa> el próximo. Neumáticos encendidos destruyeron el tránsito esta madrugada a la altura del puente Chuyaca que da ingreso a la ciudad Osorno. La situación registrada es a las 6:35 horas e informada por carabineros tuvo lugar en calle Guillermo h o s t e i n frente a calle Pabula, que r a quemada, lugar en donde en ambas pistas se quemó n e u m á t i c o s por parte de desconocidos. Los neumáticos encendidos fueron apagados y retirados por personal de carabineros no informándose de d e t e n i d o q u é le parece? ¿Bien, po? ¿ah? Po, bocha que me gusta la gente cuando trabaja así. ¿Cierto? Gracias a todos, amigos. l o s q u i e r o Mucho. Besitos. Ves que ando cariñoso. No es como cuatro tazas de café en la mañana. h o yo tengo una reunión, me encima. Sí. s Voy a llegar hablando tonteras, más de las que hablo comúnmente. Oiga,、sí. yo, yo quiero decir que me quedan todavía notas. ¿eh? Ya. Pero no sé dónde se me quedan. Pero tiene tiempo para entregarlas, ¿no? Se ah, sí. En octubre deberían finalizar totalmente los trajos correspondientes con, a la construcción de los microembalses. Para las comunidades rurales de la c o m u n a d e San Juan de la Costa y que son ejecutados con recursos del Ministerio de Agricultura a través de un proyecto piloto, único en el país, que busca mitigar los efectos de la sequía en la zona. Hasta el sector rural de l a s q u e n m a p u en la c o m u n a d e San Juan de la Costa, llegaron el subdirector nacional de INDAP, Juan Carlos Domínguez, el diputado Javier Hernández, el CERMI de Agricultura, Rodrigo Mardones, y el director regional de INDAP, Claudio Hertz, quienes,、eh, junto a los integrantes de la comunidad indígena, b e n e f i c i a d a n visitaron las obras. Cuyo a van c e registra ya más de un 50%. Bien. Bravo, bien, vamos por eso. Este sí que es rápido, ¿ah? ¿eh? En octubre estoy de cumpleaños. ¿Quiere que le mandemos salud o ahora? Está un poquito anticipado. Si quieres, lo, quieres grabarlo, esto demuestra el éxito del programa, ¿no? Ok, ¿para quién es el saludo? Démoslo de inmediato, ¿no? Nomás, de... Porque en octubre se nos puede olvidar. Claro, s í que hemos durado hasta entonces. Así como vamos, yo creo que va, vamos a celebrar aniversario y vamos a estar despidiendo el programa. Sí, í ¿eh? Oye, ¿terminó el programa del a edicto? Sí, de la Macarena Venegas. ¿Cuándo termina hoy día? Hoy día es el último programa. Le quemaron el martillo, dijeron.、Ah. No, no está si、él? está en conversaciones con un programa de radio. No, País Lobo dice que se llama. Nosotros tenemos la nota y está como nota. Una de las notas más leídas de las últimas tres semanas, la nota de la jueza, cuando le publicaron la foto íntima y sale mostrando su anatomía, que bastante buena moza, bastante bonita la, la Obviamente no pudimos mostrar toda la foto porque hubo una prohibición legal de mostrar la foto, así que tuvimos que sacarla del sitio. Bueno, nos contaban a, ayer, Tatiana Aguilar. Estaba reportando en el centro de la ciudad cuando se encontró con esto. Nos dice que en hora de la tarde de este jueves, un joven fue detenido en el centro de la ciudad de Osorno, luego que le sustrajera una cartera a una mujer que se encontraba al interior de un restaur del restaurante Jano, ¿eh? este famoso restaurante ubicado en la galería Centro de Osorno. Ahí se encontraba la mujer junto a sus hijas, quienes se encontraban de visita en la ciudad, en la oportunidad, Karina Alianta. Aliante, hija de la víctima, dio cuenta de lo sucedido a los medios de comunicación. Karina realizó un llamado a los automovilistas también a dar facilidad a c a r a i n e r o s para realizar su trabajo en caso de emergencia. Hecho que no sucedió ayer, c a r a i n e r o s no podía n sa salir, estaba ahí en maquena con, con Cochran, si mal no recuerdo, y no podía dar la vuelta porque los automovilistas no le daban la pasada. Increíble, ¿no? En la oportunidad, a cargo del operativo policial, estuvo el teniente Felipe Acuña, quien dio cuenta y entregó detalles de lo sucedido, ¿ah? ¿eh? Cabe destacar que el operativo concluyó con un joven detenido que i n fue trasladado a e s t a Dependencia y la primera comisaría, hasta donde deberá esperar、eh, la audiencia que se va realizar hoy día. Quiero mencionar una cosa: un saludo especial al Cabo Mancilla. El Cabo Mancilla es un Cabo que usted se lo ha encontrado en el centro y tiene un ojo porque él detectó que este sujeto podía ser el que le estaba arrancando y lo detuvo. Le hizo el control de l identidad y ahí, bueno. Este es el mismo que la otra vez golpearon, ¿te acuerdas? f u e r a de la tienda de tricot. Sí, Sí. Fue el mismo que detectó que le estaban robando escena. Fue el mismo que detectó hace unos días atrás también afuera de la polar. El hombre tiene un ojo y usted lo ve. Saludos para el Cabo Mancilla. Y, y muy caballero, muy, muy caballero. Pues me d e q u n día lo encontramos con Juan Pablo, que también le llamó la atención. Se sacó el guantecito, nos saludó e l Cabo. ¿Cómo está usted? Muy caballeroso.、Ah, eh, hola, yo le dije a un colega y lo, lo presentó. Personas、bien. como el Cabo Mancilla hacen grande la institución. ¡Ah! <risa> Me, que, me, hay... me emociona la actitud, la actitud del cabrón. Que es un c a b r a n Oye, llamó el Jimmy. ¿Qué va a hacer con el Jimmy? Ya. Pillo noyo. Don Claudio me dijo: No han mencionado no del、ya. agujero que hay en Diego de Almagro con René Soriano. Jimmy, recién lo dije. Ah, perdón, me dijo. Pero don Claudio, yo ayer d i otro tema que le consulte a su colega don Cristian, porque para todo tiene r e s p u e s t a ¿Cuándo comienza、ya. a pasar el tren por Osorno? La primera que lanzó, ¿eh? Y la segunda, antes、Segura. que me responda la primera, dijo: Oiga, y lo otro, que seguramente hay una matriz que tiene fuga de, de una gran cantidad de agua en la bajada del hospital base de Osorno. Eso sería Guillermo Pillar. Sí. Eso es, ¿Sabes e o s qué? Eso es un gran misterio para mí, í ¿eh? Porque cada cierto rato esa. esa cuestión... ¿Cuál? ¿Lo del tren o lo de la matriz? Las dos, por la del tren no te la responde nadie.、Macho. No, e s t e momento. Jimmy, no, no. ahí está tu respuesta. No, la del tren.、No. No te la responde nadie. No te la responde、okay. nadie. Porque, Jimmy, vamos, que ese fue un cuento que. El tren pasa, ¿eh? porque lo que pasa es que solamente pasa con carga.、Claro. ¿Ah? Para, para la gente que piensa que el tren no llega para acá, no, porque. Yo me acuerdo, y también me sorprendí, hace un tiempo atrás, eh, eh, fuimos a un hallazgo de cuerpo, mira la mezclita, y iba pasando el tren, y l conversé, y el tren pasa siempre. Le pregunté a los lugareños por, el, por, el, por medio del campo. Dijo, sí, no, pues el tren nunca ha dejado de pasar. Pero pasa con carga. Un tren de carga. Acuérdense、no、que un hace tren unos días. pasajero. a c u é r d e s e que el otro día un, un, uno de estos carros chocó a, un, ahí en p u r r a n q u t e acuerdas Ah, claro, claro que sí. <coughs> Así que para Giant e no está, pero el tren está corriendo. Así que por ahí te la jugaron. En este gobierno no se prometió el tren, ¿no? No, no recuerdo. No, entonces. Entre se pasa porque no, entonces. No, entonces. No cumplen lo que prometieron, menos lo que no comprometieron. Claro. Entre、sí. la s promesa, s no, no recuerdo el tren. No, no, yo tampoco. Estamos colocando, eso que escucha usted, es que estamos colocando en el sitio en este momento, la nota que nos envió sobre、eh, la quema de neumáticos de. a fuera de. Ya, perdón, Respondiste con respecto a la fuga de, de agua de la、ah, masa de la casa. Ah, de Enrique Villiers. Guillermo v i l l i r q u é dije, Ricardo? Enrique. Uff, Enrique. <risa> Un saludo de Enrique v i l l a r <risa> e n r i q u e don d Enrique e se le echa de menos en, en el. En el、ah, ¿Cómo se llama? En el directorio de las aguas. Don Quique. Sí, g r a n p e r s o n a e s t á en la comisión radio. l a persona con la que. Uno. Siempre hasta el día de hoy se puede conversar. Él fue alcalde de San Pablo. e、bueno? Siempre se le ve con una manta. Don Enrique v i l l e r es muy preocupado de, del trabajo de la gente de radio. Muy conocido, muy, muy querido. e Muy q u e n t i e entre... n d o con g a n i s No, anda. <risa> Yo no sé qué habrá q u e d a d o donde Enrique estaba aprendiendo chino mandarín. e h Yo le hice una nota, está en País Ló, en un video c u a n d o le p r e g u n t é a Enrique si este, con un grupo de empresarios locales estamos aprendiendo chino mandarín para... Eh, trabajar con e x p o r t a c i ó n Lo primero que aprendió, ¿sabes q u é fue? ¿Quién fue? Eso bueno, no un, se ve. Un, un gesto. Así. <risa> <risa> Así y nadie ve que a c a c h a r la cabeza. Aricoto. Aricoto. Tú sabes que el a c a c h a r la,、uh... la cabeza tiene una relativa ciencia.、Uh... ¿Dónde van las manos?、Si、van al... ¿Ustedes se han preguntado si las manos van al costado o van a apoyar en el muslo? ¿Dónde van las manos? Ah, y lo otro. ¿O van atrás? O van atrás. Y lo otro, si. Este dato sí lo sé. Si la persona es de mayor jerarquía q u s t e d o le tiene mayor respeto, usted tiene que agacharse más que él.、Ya. La inclinación. No se, no se agachan. Y cuando son pares, la misma altura. Pero y si usted es de mayor rango, y él,、eh, usted agacha un poquito y él agacha un poco más la cabeza que usted. Esa es una muestra de respeto. Vamos a escuchar este tema que ha sido un éxito en los últimos años. El top. Este es de la e u r o p a r a d e ¿eh? Este es de la e u r o p a r a d e Los temas que no clasifican. e o de la c h o m a d e l a mañana, veintitrés minutos. Ocho y veintitrés minutos. Andaba, <ríe> Oye, te sale la v o z c o m o cebillín. ¡Say Cepillín! ¿Cómo lo supiste? Ah,、oh, no. Oye, pero la gente más juez no sabe ni lo que es Cepillín, po, guacho. No se acuerdan i el profesor Rosas. ¿Sabes qué es, Chile? Amigos, ustedes que están en la sintonía, he aquí la historia de Cepillín en la voz、ah. de Cristian Lobo. Por favor, Cristian. O sea, o sea, yo realmente por, era chico. Favor, era un payaso que dibujaba, que me parece que era, no sé si venezolano, colombiano, y hacía dibujo. Fue el primer tipo que salía con la cara pintada, con un traje más o menos relativamente formal, que era como muy raro, y hacía dibujo. ¿Tenía algún tema de c e b i l l é n ¿No tenía? No, no. ¿Pero y ese, pues? Este c e b i l l é n Ah, viste que n i me acordaba. ¡Nico, nico, nico, nico! Ahora dime tú, si quieres. Digo yo, digo todo, digo todo, digo Por ejemplo, también a las nuevas generaciones les puedes contar de. Oh, qué emoción. Es h e i d Junto con Remy. Con Remy es para llenárselas todas, ¿sí? Por ahí la dan en algún canal de cable. ¿eh? ¿Sí? ¿Cuál, sí. Remy o h a y d i Las dos están dando los sociales. ¿Pero en qué canal? Mi hijo no me agacharon n con v e r l a Igual es muy chiste la historia. Oye, ¿Ah? ¿en qué canal? Esos, esos canales como regionales, Esos que tienen nombres como cortitos. Ah, ya.、Yeah. A lo mejor lo pasan en el canal de acá de la municipalidad. Osor no te ve más. Así se llama. Osor no te ve menos. Ese es l canal que vamos a colocar nosotros. <risa> el, nadie te ve televisión. Ah, ese es n e t Ah, que no. Ex Nadie te ve, ahora se llama n e t No, no le diga así al canal Inet. Inet. Inet Televisión. Inet Televisión. Presenta i n Noticias. Ah, con Américo. Oye, buena, moza la chica que d a la s noticia s q u i é n ¿Luis Américo? Sí, Luis Américo. ¿Cómo se llama? Está. La k r i s La Krish. La k r i s La Krish, una navaja. No sé. ¿Cuál es su billete? No sé. No sé, es que la verdad que no sé. Tiene una. una gama de. de admiradores. Yo、sí. no、me n o r a b e n sí, me han preguntado varios. ¿Cómo hay que hacerlo para que la, los entreviste? ¿Su mano q u i e r es Juan Pablo? Es que es un tipo que da la altura. Ah, anda, s o m o l e s t s 8.25 de la mañana, recordar que el día de hoy va a estar prácticamente despejado todo el día, hay poca s nube s en el cielo. La velocidad del viento va a ser apenas de 4 km i l ó e t r o s por hora, con algunas rachas ahí de 11 km. e t r o s No hay lluvia pronosticada por el día de hoy, la máxima de 10 grados registrarse a eso del mediodía, pero en general vamos a tener un promedio de 9 grados,、M、más allá nos vamos a llegar. ¿no? ¿Te acuerdas de esto, no? ¿Y usted de quién era, gacho? Nuveluz. Nuveluz, ah, no, que ahí había. Nuveluz,、no. eso lo d a a Mega. Un programa. Sí, pero ahí había la hija. s í pues, sí, po, sí obvio. Pero igual, pues, po, te podrías Oye, con... pero ¿no? eh, estas chicas eran como bien llamativas en ese tiempo,、eh, todas faldidas con. r t La Mónica y... Santa María, la niña que se suicidó. ¿Esta fue? O sea, claro. No...、Eh, eh, Hacía dupla con Almendra, no me acuerdo el apellido de la otra niña. Con a l m e n d r a Con a l m e n d r a Ya, no, no ahí sé que me pillaste, ¿eh? sí que bebía. ¿Qué te n o t i c i a entonces? Sí.、Ah. ¿Qué otra cosa le podemos contar? Que no haya llegado. Nada, amigo mío.、Eh, yo le voy a contar algo de. de... Hoy los venegas, el, el. El compadre Moncho con el pelado venegas están. ¿Peleados? e s t á n peleados. s e s t á n distanciados? ¿Cómo se puede decir? Claro. ¿Tú estás peleado con alguien en este momento? Sí. Yo parece que también tengo. gusto Ya, es el momento de que se reconcilie con la persona que usted ha peleado. Porque hoy es el día de la reconciliación. Hoy es el día de la reconciliación. Por favor, Cristian. Y es q u i s é que no me acuerdo. Confío. é t e No,、si、g una... a esta edad hoy tú ya tienes una lista más o menos grande de tipos con los que no te saludan. ¿Eh? Lo que pasa es que yo tengo una memoria tan tonta que de repente los saludo en la calle. Hoy a todo esto un saludo a mi amigo、eh, Patricio Silva. Patricio Silva. Patricio Silva, el encargado de los juegos del MOL. Ya. No, ayer estuvimos conversando algunas m e j o r e s que han a c e r ellos y, y lo que se está preparando para el día del niño. e s t u v i m o s pasando aquello, un saludo. o vamos a regalar algunas fichas para e l o s í estamos conversando, a que pasa. Lo que pasa es que esto está centralizado, esto es una cadena. Ya. No es un, un local que esté solamente acá. Ah,、ya. Entonces no es llegar y. Oye, te, te paso aquello, ¿no? no claro. No, no, no, no funciona así la cuestión. ¿Y ese? Este es un tema onda dance, pero en chino. A ver. Claro que dura cinco minutos sí, y al minuto cuatro comienza tunt, tunt, a cantar. Ese soy yo, ese soy yo. Si usted no nos está siguiendo por internet, se está perdiendo el show al interior acá. <risa> ¿Se lo perdió o no? Esto es mejor que 31 minutos. No, esto está lejos. Hoy están vendiendo vino en cápsulas. Promete Juventud Sin Resaca, n i s i y Rossi. Son en. v a m o s a tomar un vino, ¿ya? ¿eh? Toma un. Son cápsulas, no supositorios. Escucha. ¿Te gustó el tema? Oye, la verdad es que la letra es mejor para d e n t r o Sí, este tema se llama Mi China. <risa> Tú puedes decir es, lo que queráis.、Si no es, no、es, es como el de DJ m a n d e Mi Chile, pero este, Mi China.、Ah, yeah. Oye, pero esto se sabía, en todo caso. Claro. Del tema de. ¿Y quién está controlando el mono si yo.? ¿En la pantalla sale el mono o estamos tan desfasados que sale el mono? No sé, é、pues, no, bueno. y a p u e monito? No, q u é buena. Uy, termina, Ya. Bueno, la cuenta es que el Kiko dijo que pasó algo con la Florinda, que es la esposa del Chebol o Ya. Pero yo era cabro, chico. ¿Cuándo se sabía eso? El romance que tuvo、sí. Villagrán, Carlos Villagrán. Claro. Con Florinda Mesa. Dice, porque en un.、Eh, ¿Y sabes tú qué a raíz de eso dicen que surgió la pelea entre ¿Sí, Chespirito? Sí, sí. Roberto Gómez Bolaño con Carlos Villagrán y. Y todo eso, o ¿eh? Bueno, el tema es que ahora lo dijo en Perú. Ya, ah, bueno, y es que a n d o desparramando por todos lados. ¿Y cuál es la idea si el otro está. Claro.、Y、el otro ya está... Ya está, ya está. ya está senil, ya por vigilio. Claro. El c h a v t o del Ocho estaba la. Ha durado, sí, ¿eh? Pero tú lo has visto、eh... en la entrevista que a dado, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, está, está complicado. o i g a a h o r a llegó la hora de d e c i r a d i ó s Ah, sí. No. Con nuestra nueva mascota. No, no, n Que no. Ya se ha sumado y ha tomado vida propia. Y usted nos puede ver、eh, en internet en w w w p a i l o w p o n t o c e l e s t a m o s a viernes. Así que este es el último programa de este mes. El martes estamos de aniversario. Si Dios si、sí、lo quiere y、mmm, no nos llama. n Si nos llaman por teléfono el fin de semana y no salimos al aire, quiere decir que no, no hay renovación、Dios. de contrato con nosotros. Si no, no, si no salimos al aire el lunes, es que no lo quiso Dios. <ríe> Dios, escuchen, ¿no? ¿eh? Y si usted puede llamar al 23. 7440 y pedir pueden... que nosotros nos mantegamos n al aire. También ¿no? pueden juntar firmas. s ¿eh? t a m b i é n p u e juntar firmas? Háganlo. Por favor. Sí. Tú, tú. Ok, nos vamos. Gracias por la sintonía. Que tengan un excelente fin de semana. El lunes retornan a clase los estudiantes. Para aquellos que están en clase. Claro. <risa> los lo, lo otros retornan a las tomas. <risa> ¿Cierto? Puede ser. Retome la toma. Ya sabe, mándenos su hoyo. La foto de o s o n o donde hay a hoyo para que la municipalidad pueda ir a tapar el hoyo. Ahora lo interesante sería que también agreguen,、eh, obviamente, el nombre de la calle y el nombre de la persona que tomó la fotografía para poder premiar el mejor h o y o Porque esto va a tener premio. Sí. Chao, gracias por la sintonía. Chao, chao. q u í d e s e todos acá. Viene, viene Alejandro Lavarría. Bienvenidos a la jungla. Le dice, ¿en cuánto?、Eh, ¿En un minuto y medio? Sí, poquito. Poquito. Oye, literal esto que viene con los monos. ¿ah? tiene、sí. una cantidad de juguete acá. Interesante. Ya viene Alejandro Lavarría con 31 minutos. <ríe> con calcetín, con rombo s man. <ríe> El señor Lápiz está... <ríe> Gracias, chao. p a f p a f fuerte en la espalda.